Crisis en el aire. Análisis político en movimiento. r e s i l t a a la conversación. Revista Crisis.com.ar La segunda noticia importante y triste de esta semana tuvo lugar el jueves, cuando la policía de la provincia de Buenos Aires, con Sergio Berni marcando el paso, desalojó la toma de g e r n i c a En este bloque vamos a recomponer, reconstruir un poco ese proceso y hacer algunas revelaciones que nos parecen muy importantes para resignificar lo que pasó. Resumamos primero cómo fue el desenlace del conflicto por la tierra más emblemático del año y tal vez de los últimos años, diría. Un operativo policial gigantesco ingresó al predio con las primeras señales del alba. Dos horas después, de las carpas y las casillas construidas por 2.000 familias durante tres meses, no había quedado nada. En su lugar se i r g i ó un reluciente monumento a la desigualdad. Fiel a su estilo, el ministro Berni se garantizó una buena cobertura mediática del operativo. Así la mañana del 29 de octubre se convirtió en un shock para quienes esperaban, esperábamos que hubiera una salida democrática a este conflicto. Para recordar un poco, el 20 de julio de este año, unas 2.000 familias ingresaron a un predio en el partido presidente Perón que estaba vacío. Con el correr de los días, la organización comunitaria armó caminos, lotes, postas sanitarias, comedores, lo que suele ocurrir en la toma. Se formaron cuatro barrios allí. 20 de julio, San Martín, La Lucha, La Unión. La parte más extensa de ese terreno pertenece a una empresa llamada El Bellaco Sociedad Anónima, que construye allí un complejo de barrios privados, sobre la que vamos a volver、eh, en un ratito de, en este mismo bloque. Los dueños hicieron la denuncia por usurpación. Y ahí empiezan algunas cuestiones que es importante precisar para entender por qué se llegó al desalojo. La primera cuestión importante es: desde julio hasta mediados de septiembre, ese proceso penal, que está orientado a desalojar y a convertir a los ocupantes en delincuentes, digamos, por el delito de usurpación, avanzó como por un tubo. El 7 de agosto, el Poder Judicial decidió que decidió desalojar. Eso fue apelado por los abogados y abogadas que representaban a los ocupantes de la toma. El 8 de septiembre, la Cámara confirmó ese desalojo. En ese momento, cuando el desalojo ya estaba confirmado, un conjunto de más de 100 organizaciones sociales y de derechos humanos le pidieron al juez que abriera un espacio de diálogo para impedir ese desalojo que ya estaba decidido. Así comenzaron las negociaciones. Así comenzaron las negociaciones. Fue en ese momento. Cuando, a partir de la audiencia que el juez finalmente convocó, el gobierno de la provincia se presentó en la audiencia, en esa primera audiencia sin ninguna propuesta de solución tampoco. ¿Qué pasó? En el curso de las semanas hubo otras dos audiencias más y de muchísimas conversaciones, el gobierno ahí sí comenzó a armar un kit de alternativas para las familias de la toma, algunas que eran más superficiales, como un subsidio por única vez, y otras que empezaron a ser más significativas, como. Los lotes por servicio, hacer un censo, luego otro censo, armar un dispositivo interministerial, etc. Recién en una audiencia que ocurrió en los primeros días de octubre, en los días de octubre el ministro de Justicia de la provincia, Julio Alac, pidió que el desalojo se postergara para que las negociaciones pudieran llegar a un acuerdo. Esas negociaciones son las que abruptamente se cortaron en la tarde del miércoles en una reunión entre el gobierno y los representantes de las organizaciones de la toma. Lo que pasó después de esa suspensión nos los va a contar Necajara de la Asamblea Feminista de la Toma que nos envió este audio a la mañana siguiente de l desalojo el viernes. Bueno, el desalojo ayer me deja una sensación de desolación, de mucha tristeza, a través de imágenes muy enfrentadas. Me tocó participar desde la Comisión de Salud, es decir, intervenir en situaciones de, de heridas, de mujeres y niñas que necesitaban huir de esa violencia. Vi cómo muchas organizaciones se ocupaban de sacar a las niñas y a las mujeres para llevarles a algún, a algún sitio de resguardo. Y también, cómo desde afuera se quedaban mirando lo espectacular del avance represivo, de, de tanta cantidad de, de fuerza s y con todos, los, con todos los chiches posibles. Cómo los c u a t r i c i c l o s pasaban、eh, a todo trapo por el medio de los barrios, ingresando al predio, aplastando cosas. Y cómo observaban desde afuera a la gente. Que se les quemaban, lo poco que tuvieron durante un tiempo que habitaron ese lugar. Es una sensación de mucha tristeza porque la pregunta es: si alguien se puede, puede observar qué significan esas cosas para esas personas que habitaron ese espacio y fueron parte de, de ese armado cotidiano. El desalojo. No, a mí me cuesta llamarle un desalojo como algo ordenado, algo acorde a la situación. Para mí, un desalojo es represión, es violencia. Y la violencia se siente estando ahí. Se siente cómo se avasalla y cómo hace este juego psicológico de control y de, y de aplastar derechos que son postergados, como es el tema del. Derecho a acceder a una vivienda digna. Así que, bueno, no, no sé qué, en principio, muy, muy cerquita de lo que sucedió, son estas sensaciones que puedo decir y repudiar todo lo que se arma a partir de. de para justificar、eh, el accionar del Estado, que es un accionar violento. El Estado tendría que haber. Dado respuesta de otra manera. Tendría que haber dado respuesta al problema de la tierra y no despojar a tanta gente de lo poco que tenía y dejarles en la calle. Luego del desalojo hubo dos días intensos donde hubo muchos intentos de justificar el desalojo o de decir que el desalojo no había sido tan malo o de decir que desalojar、eh, se puede hacer ordenadamente. Eh, con, y, y también de estigmatizar mucho a las organizaciones que、eh, participaron en la negociación、eh, y, y pusieron muchísimo trabajo y muchísimo tiempo, en, a pesar de que esa negociación llegó tarde, llegó cuando ya estaban todas adentro de un proceso penal, apostar a esa negociación durante un montón de tiempo. Eh, y a pesar de eso, bueno, la, la versión del gobierno, de alguna manera, del gobierno de la provincia, es responsabilizar a las organizaciones del fracaso de, de, de, de, la de, la, salida, de una salida、claro. democrática sí, cuando además... las. Sí, sí. Lo, que, lo que nunca se terminó de entender bien y creo que hay que terminar de, de ver es por qué se rompió la negociación en un momento que estaba muy avanzada, además. Finalmente, el, el día límite, lo que había pasado es que el día límite establecido por el Poder Judicial para el desalojo era el viernes 30. ¿Por、uh -huh. qué se decidió desalojar el jueves? Bueno, el martes a la noche comenzó a haber un principio de acuerdo donde un sector amplio de la toma aceptaba comenzar a irse a p r e d i o s que el gobierno de la provincia tenía elegidos para llevar a esas personas. Y de algún modo, la condición de los que aceptaban era que se garantizara que los otros no iban a ser desalojados. Pero la decisión e s a involucraba a cientos de familias. O sea, estamos hablando de un proceso de toma de decisión en el que están involucradas alrededor, en este momento ya estaba, estaban involucradas alrededor de 800 familias. Es decir, que supone un proceso complejo de construcción de consensos entre las familias y entre las organizaciones. Cuando las organizaciones el miércoles a las 3 de la tarde fueron a comunicar que había condiciones para empezar a moverse, ahí el gobierno provincial, de una manera que todavía no. No podemos explicar. Les dijo que ya era tarde y que no había más tiempo y que se ingresaría al predio a、eh, desalojarlo. El Cels fue una de las organizaciones que intervino en el conflicto con la intención de evitar la salida violenta. <coughs> Le preguntamos a Paula l i t v a c h k y su directora, qué reflexiones hacer el día después del desalojo y esto nos respondió. Lo que queda después del, del desalojo violento ayer de la, de la toma de Guernica son este, varias reflexiones.、Eh, ...que Plantean problemas importantes para este momento de la política y de la provincia de Buenos Aires y algunas, y algunas preguntas también. Un, un problema me parece central es este, haber sostenido、eh, en unos primeros momentos、eh, el, el planteo de que se trataba de una causa penal y que había que conversar en el marco de la causa penal、eh, hasta que、eh, aparece. La Roque con, en el Ministerio de Desarrollo, con, con la propuesta de generar este dispositivo interministerial, que durante varias semanas、eh, armó o intentó armar una respuesta que parecía tener sentido para, la,、eh, para el conflicto de fondo que estaba en, en la toma, pero que、eh, bueno, después pierde. Eh, ante las dificultades de la negociación, pierde, pierde peso y, y el gobierno vuelve a aceptar、eh, que el marco de la conversación es la causa penal y que entonces quienes definen、eh, el conflicto son el fiscal y el juez, y que hay que acatar y cumplir con una orden judicial de desalojo,、eh, como si eso tampoco fuera una, una decisión política. Entonces, la primera cuestión es esta: ¿no? de, de, de que los conflictos sociales no se traduzcan en、eh, decisiones que están enmarcadas por、eh, la lógica penal, porque la lógica penal lleva a soluciones y a este, intervenciones como, como las de ayer. La segunda cuestión es、eh, que Bernie aparece como la figura central. De intervención de, del gobierno provincial para marcar orden y autoridad,、eh, mientras que el gobernador acepta que se trata de una cuestión en donde hay reclamos y pedidos eh, eh, y problemas urgentes que resolver para quienes、eh, fueron a, a, a la toma. Entonces, ahí、eh, hay, hay claramente una contradicción de mensajes y una contradicción política. Porque el ministro de Seguridad, al terminado el desalojo,、eh, reafirma o reafirmó su postura de poner a la propiedad privada adelante de cualquier otra cosa.、Eh, ahí hay una pregunta para hacerse, ¿no? Sobre por qué、eh, se construye una figura así, se, se la refuerza y se le da t a n t o centralidad en el mensaje、eh, provincial. Vamos a meternos ahora en la parte final de este bloque con. Una información nueva que recibimos ayer y que estuvimos construyendo ayer, y que me parece puede ser bastante importante para resignificar incluso un poco lo sucedido esta semana y, y, el, y el pésimo final que tuvo este conflicto. Para eso, vamos a recordar que el 20 de septiembre, es decir, un mes y una semana antes del violento desalojo sobre las familias que acabamos de analizar, publicamos en la revista Crisis, en la web de la revista Crisis, un informe elaborado por el equipo de investigación política. Edipo, el informe comenzaba diciendo lo siguiente: La mayoría de los medios y del sistema político acusa a los ocupantes por utilizar un método ilegal, pero nadie se pregunta quiénes son los supuestos dueños legítimos de los terrenos en disputa. Quiénes, son los supuestos, los subdueños, los dueños, dueños, dueños de, los terrenos, de los terrenos. Se trata de construir, esto proponía Edipo, en tiempo real un mapa de los distintos actores que procuran imponer el desalojo como única solución posible a la ocupación que tuvo lugar el 20 de julio en la localidad de g u r n i c a Además de los fiscales, en el informe nos enfocamos un poco en los fiscales, que luego se sacaron una selfie con la represión de fondo、Vergonzoso. en las redes sociales, y del poder político municipal, que desde el inicio. Eh, pidió meter bala, nosotros pusimos el foco en la empresa que reclamaba la mayor porción del terreno donde se habían asentado las familias. Como vos ya mencionaste, dijimos que se trataba de Bellaco S.A., cuyo representante y presidente es Gervasio Pérez Pesado, miembro de una familia alta y tradicional de La Plata. Que poseían、eh, la empresa El Villaco S.A. una parcela de 360 hectáreas, de las cuales le la habían ocupado apenas 60, y que su objetivo era desplegar allí, en, esa, en ese gran terreno de 360 hectáreas, un fastuoso emprendimiento inmobiliario con cinco barrios privados y clubes exclusivos, canchas de golf y lagunas artificiales, pero que a, a pesar de esta gran inversión y desarrollo inmobiliario, habían dejado de pagar los impuestos、eh, provinciales en el 2018 y registraban. Deudas en ARBA, en la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, por casi un millón de pesos. Además, en junio de 2019, la empresa había dejado de aportar al seguro y a la obra social de sus empleados, motivo por el cual en febrero de 2020, la aseguradora, e x p e r t a r t había rescindido su cobertura. Sí, hay una otra cuestión ahí, que es que tampoco al mismo tiempo el municipio de Presidente Perón no estuvo cobrando el impuesto a la valorización inmobiliaria. que Según la ley de hábitat de la provincia de Buenos Aires, y que además en el municipio está reglamentado, se le debe cobrar a los c o u n t r i s cuando a partir de,、eh, de empezar a construirse se valoriza el terreno. Eso es un impuesto del 10%. Que el monto debe ser destinado a mejorar el hábitat de los sectores populares.、Uh -huh. Eso no pasó en el, en el caso de este country, que era un instrumento que permitía, por ejemplo, resolverle el problema a las personas que finalmente terminan ocupando el predio porque no tienen dónde vivir. Bueno, digamos que lo que intentábamos demostrar、eh, con este informe y, y, y sumando esta. Este dato que vos、eh, agregás, que no había aparecido en el informe, es que aquellos prohombres cuyos derechos propietarios estaban siendo resguardados con tanto celo por el Estado, no parecían ser precisamente un ejemplo cívico, ni expresaban tampoco, creemos, un ideal del desarrollo sustentable o deseable, al menos para quienes. Hacen gala de un espíritu popular y democrático. ¿no? Después de eso, esto fue publicado el 20 de septiembre, quienes hicimos la investigación seguimos indagando, tirando el hilo, a ver si encontrábamos algo más. Y justo ayer, un día después del desalojo, conocimos algunas novedades bien interesantes que vamos a, a contar acá por primera vez. En primer lugar, recibimos de parte del registro de la propiedad de la provincia la copia del dominio del inmueble donde tuvo lugar el conflicto. Hicimos la solicitud, gestionamos la solicitud, habitualmente, como se hace, se tarda unos días, nos llegó esta semana. Y entonces, leyendo ese, ese, ese dominio, supimos que la compra por parte del Bellaco de la parcela hoy famosa tuvo lugar el 20 de julio de 1983 y se escrituró el 24 de octubre de 1983. Exactamente una semana antes del triunfo de Raúl Alfonsín en las elecciones que significaron el final de la dictadura militar. El segundo dato. Vinculado al anterior, y ya nos llamó la atención, es que la empresa El Bellaco S.A. fue creada el 10 de mayo de 1983. O sea, muy poco antes de la compra del terreno en cuestión. Dos meses, ponele, r ¿no? Así es. Pero muy rápidamente, en pocas semanas, se creó una empresa, se compró un campo, y justo todo esto, justo antes de que terminara la dictadura. La pregunta que nos apareció aún borrosa en ese momento era: ¿se estarían apurando a blanquear algún dinero antes de que llegue la democracia? Para darle un mínimo de verosimilitud a esta hipótesis, claro, había que demostrar que los integrantes de la empresa tuvieran algo que ver con el golpe de genocida, con los golpistas, con quienes gobernaban en esa época. Bueno, ¿qué creen? El hombre clave en esta historia pareciera ser Julio César Emilio Pérez Pesado, alias Copete, fallecido en 2013. Copete es el padre de Gervasio Pérez Pesado, hoy, como ya dijimos, presidente y representante legal del Bellaco S.A., que fue quien pidió el desalojo en la causa judicial que antes mencionamos. Bueno, Copete Pérez Pesado fue funcionario de la dictadura, por lo menos entre 1980 y 1982. Según el decreto secreto. 1173 de 1980, que ayer pudimos consultar en internet, que fue firmado el 30 de mayo de 1980, el señor, y así dice el decreto, asesor de la subsecretaría general, doctor don César Emilio Pérez Pesado, fue designado para acompañar al presidente Videla en un viaje oficial a la República Popular China. A partir de, de, de, esta, de este hallazgo, hicimos algunas averiguaciones、eh, durante el día de ayer entre viejos b a q u i a n o s conocedores. Del ámbito político de la Ciudad de la Plata y nos arrojaron siguientes, las siguientes noticias. Y acá cito textualmente lo que nos enviaron porque son cosas que hay que corroborar. Copete le escribió el discurso de Galtieri que anunció la transición a la democracia. Además, fue el socio histórico de Abel Román, intendente de facto de la Ciudad de la Plata durante 1982. De hecho, detectamos que hay un estudio jurídico que se llama Pérez Pesado, Román y Asociados, en el cual. Parecería ser que César Emilio Pérez Pesado Copete, funcionario de la dictadura, era socio junto con Abel Blas Román, que fue el intendente de facto, como acabamos de decir, de La Plata, en el 82. O sea que tenían un estudio de abogados, consiguieron tierras, bueno, nada confirmado, pero empieza a parecerse una trama que hay que, que, hay que concretar y, y ver, tirar, seguir tirando el hilo a ver a dónde nos lleva. También se dice que la familia Videla y los Pérez Pesados tenían una relación de amistad. Y que a Copete fue asesor legal cuando Videla era presidente y le decían el Congreso. Bueno, veremos hasta dónde nos lleva esta investigación que vamos a seguir, pero ya podemos asegurar lo siguiente: quienes decidieron golpear y dejar a la i n t e m p e r i a a más de mil familias humildes, no s o l o defendían a grandes propietarios artífices de la especulación inmobiliaria, sino que además lo hicieron para salvaguardar una propiedad que fue comprada. Durante el llamado proceso de reorganización nacional, por un funcionario de la dictadura. Esto ya lo podríamos asegurar. Restaría demostrar que para fundar la empresa Bellaco S.A. y comprar esas tierras de Guernica, en cuestión de semanas y justo antes de que el régimen militar entregara el poder, los señores propietarios utilizaron dinero cuyo origen podría ser ilegítimo o ilegal. Esto es algo que nosotros estamos hipotetizando, pero que vamos a ver si, si, si podemos o no demostrar. Vamos a concluir este bloque con una pregunta dirigida a ese pacto explícito que involucra a los medios de comunicación, a la justicia y al sistema político, en este caso y durante esta semana, incluyendo el oficialismo de la provincia de Buenos Aires, y cuyo primer mandamiento parece ser defender la propiedad privada. La pregunta sería: Ustedes saben lo que están defendiendo, ¿verdad? Ustedes saben u s t e d e s s t á e n d e f e n d i e n d o e e f d i d Crisis en el aire. Crisis en el aire. El podcast de la revista Crisis. Todos los sábados al mediodía, un nuevo episodio con lo importante de la semana que pasó y las claves de lo que viene. Análisis político para tirar del hilo de la coyuntura. Conducen Jimena Tordini y Mario Santucho. Encontranos en todas las plataformas de podcast y en revistacrisis.com.ar. Crisis en el aire.